the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems crawl upon the crump of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soldier, scene whose head is on the pole, he grunts as he fills his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 A class of 1998 show The situation tragedy Grand Alpha slick with soap Cliffhangers with no hope The water coloring, the gallery The flooded gallery Give away and the casket Eaten by the play. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors try and To are if the show is through side looks with the cue With the clothes and smiles At last in 1998 show The tods song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets scribbled by their dreams. <laughs> Joder que va si no se siente el, el, el CD, eh. No sé qué hicieron, pero como que no tengo música de fondo, joder. A ver, subo la mesa al tope. Ahora, ahora, ahora se siente. Y es que tengo un botón aquí dado, que no tenía que dar, ¿eh? no tenía que estar dado. Pero estaba no tenía que estar pero estaba y son las cosas que que pasen que pasen en la cuca y en bueno supongo que pasan también en otras muchas radios libres de eh, de todas partes de todas partes porque la radio libre tiene esta maravilla que yo siempre digo y que no me canso de repetir y que llegue aquí puede hacer eh, puede hacer radio cualquiera ...con el único requisito de aquella pasión en la radio... ...no quién por qué tener conocimientos técnicos... ...no quién por qué tener ningún tipo de habilidad especial... ...no tiene por qué tener ninguna competencia básica... Eh, eh, ...que tenga implicada en la locución de radio... ...sencillamente tiene que tener ganas... ...tiene que tener ganas como yo mismo... ...y como toda la gente que estamos haciendo radio en Radio Cuca... ...en Radio Cuca, en Radio Crash, en, en, en Radio Elo... en... En, perdón, ahora llegué a ELA en, en Radio Bronca En, en, en Radio Malva en, en, en, en un montón de radios pues, sí. Yo de fecho aquí vengo que me sale de, de los coñones No llegué es que nadie me obliga, No llegué es que esto ha sido un trabajo No llegué es que te ha obligado a venir aquí Y es que llevo toda la puta vida ¿eh? Toda la puta vida fue haciendo esto Y casi casi 10 años ya ¿eh? fue haciendo anedonia anedonia que ya este programa que sale a través de los son de radio cuca radio con a la radio lleva ¿eh? a través del 107.3 la frecuencia modulada a través de www.radio ¿eh? o, o si descargas los podcasts a través de ¿eh? del archivo Eh, y, y, o puede salir en diferido o, Bueno, sí, también a través de RadioCuca.org O el 107.3 Dios, hay una cantidad de posibilidades Que yo quedo, de verdad, ¿eh? ¿Eh? Quedo bobo Quedo bobo, no más dimensionales Joder Y, y la cuestión un ye que yo quede bobo de mencionar todas las posibilidades que hay, y que vosotros quedéis bobos, ¿eh? de conocer todas las posibilidades que tenéis para sentir radio cuca, para sentir radio cucaracha, para sentir anedonia, ¿eh? para sentirme a mí, para sentir al anedónico miserable. Me he esta noche. Quería empezar, eh, quería empezar más más sino porque ya que si lo voy dejando, lo igual se me pasa otra vez. Como se me lleva pasando no sé el manes. Y, y que ye empezar mandando, mandando una una serie de eh, una serie de saludos eh, a, a la gente que, que siente este este programa. Eh, bueno ahí hay algunos eh, que ya estáis que ya estáis eh, acostumbraos a, a que vos salude. Eh. Yo que sé, pues por ahí está Fóbico, ¿eh? un saludo Fóbico, Hacela de Dios que no se me mete, que no se me meta el chat. Lo que pasa es que, bueno, me, quiero creer que siga sintiendo este programa, no lo sé, no lo sé, a ver si lo sigue sintiendo. Hombre, tampoco me disgustaría, tampoco me disgustaría eh, saludar a, a, a Cabezón, el Cabezón sí que sigue sintiendo este programa, el Cabezón. presta y este este este programa y siento lo de ese mes en cuando de ese mes en cuando siempre no lo sé ¿eh? al chat ya tampoco no se me mete un tiempo que se metía mucho al mucho al chat y daba yo una una vidilla tremenda ¿eh? daba yo una vidilla tremenda eh, porque bueno en aquel tiempo hacía una una tertulia muy muy guapa ¿eh? montábase unas tertulias en el, en el chat de la cuca tremendos porque acuérdome que que solían conectarse el, el cabezón, ¿eh? el cabezón, el fóbico y, y también y también lucía, lucía ya muchos años tampoco que no se conecta pero oye joder pues pues sería sería bienvenida, ¿eh? sería bienvenida otra vez si, si quisiera si quisiera conectarse de nuevo ¿Eh? ya me prestaría a mí que de repente tuviera aquí imaginemos, ¿eh? imaginemos lo que tiene que ser soltar, dar un, una noche de ¿eh? una noche una tarde noche desde de, de jueves eh, y, y que de repente estar aquí yo soltando dando la parpayuela soltando el esmilente de incoherencias que es normal suelen componer este programa y que de repente mirar el pachate y digo, coño se me metiera la ¿eh? la mi amiga Lucía ¿Eh? Eso, o el mi amigo cabezón O el mi amigo fóbico O el mi amigo Macetu ¿eh? Que no hay mucho tiempo que se, que se metió Macetu Pero de, de un tiempo a esta parte Pues también dejé de she ¿eh? De dejé de Belu Espero que también siga sintiendo esto sea en directo o sea a través de A través de podcast Además, mira, mira Macetu tiene un ¿eh? Tiene un, un extra Macetu tiene un extra eh, Yo no conozco de nada a Macetu ...bueno, conozco lo del chat... ...a ver, obviamente... ¿eh? Eh, ...al fin y al cabo, oye... ...una, una manera muy... ...puede llegar a ser muy profunda de conocer a la gente... De hecho hay mucha gente que me conoce a mí de, eh, bueno, mucha, hay de alguna gente que me conoce a mí de, eh, de este papel mío de, de locutor de radio y, y después cuando conozco al de verdad, joder, pues dice vaya mierda, ¿no? <risa> yo pensaba que sería como la netuna inconmiserable y, y no, no, yo un pringado, yo triste, sí, bueno, yo lo que hay, ¿eh? <risa> no, ¿eh? bueno, pues pues sí, desilusiono un poco, en directo pierdo, y como en pelota, yo en pelota pierdo. ¿eh? Yo, va, todavía vestido, va, oye, pues puedo llegar a tener un, un aspecto, bueno, pues normal, ¿eh? no sé si puedo llegar a atractivo y tal, pero en pelota que va, empieza a verse, yo qué sé, pues... pues muchos pelos, yo soy un peludo, eh, soy un peludo, no, no tengo yo, no estoy musculado, tengo un barrigón del copón. Soy una de esas personas, yo acuérdame, cuando yo ya era mozo, eh, cuando yo era mozo, eso, eso yo veía a la gente así, gente que estaba, bueno, pues más o menos flaca, eh, gente flaco, pero que tenía un barrigón tremendo, eh, y es una persona con la cara flaca, los brazos flacos, es... piernas flaques, pero barregón. Bueno, pues yo estoy tendiendo a eso, estoy tendiendo a eso. ¿eh? Estoy tendiendo a eso. Y es curioso porque supuestamente hay una barriga cervecera y yo no bebo cerveza, eh, no sé. Pero bueno, oye, misterios cosas que pasen, cosas que pasen y que tampoco, eh, pues digo eso. Eh, la mía voz que no tiene ninguna maravilla y es mayor que la mía presencia en general, para que para que vos faigáis a la idea a la gente que que no me que no me conocéis, eh. y, y los que sí me conocéis, pues a lo mejor Imaginadme en pelota. Y madre de Dios, bueno, aparte de que dicen que imaginase a la gente en pelota y una manera de, de oye, pues de, de distender y de echarse unas risas, pues conmigo además pues, y la hostia, ¿eh? porque bueno, yo no sé, no sé lo que vos podría entrar, pero pero bueno. Y en cualquier caso todo esto pues venía a de que eso, pues, pues yo al maceto en cuestión. ...que uno de los chateros a los que no, no tenemos más relación... ...que esta relación más auténtica que cualquier otra... ...que ya la de que ya la de locutor y sintiente... ...yo pienso que esta ya la relación más auténtica... ...de las que yo tengo una, una vida... Eh, ...básicamente porque yo creo que soy más yo... ...más de verdad aquí que fuera... ...y es curioso porque fuera... ...son un montón de días y un montón de horas ¿Eh? ...y aquí llena más de una hora, hora y pico, un día a la semana... ...pero bueno, que yo, yo pienso que, que soy más yo aquí... ...permítame decir más, más cosas sin, sin, un, sin ningún tipo de, de corta pieza... ...yo cuido que aquí soy mucho más transparente, mucho más transparente... ...igual ya es a la, la palabra adecuada, transparente... ¿Eh? ...bueno, pues que decía que macetu es un chatero que tiene un, un mérito especial... ...porque un día he dicho, el, el problema es que soy de cangas... ya sabéis la manía que tengo aquí Cangas. ni ¿eh? eh, una manera que a ver yo de normal ya ves que tampoco tengo manía a muchas cosas bueno igual si me pongo a sentir los programas muchas a entre los programas donde el primer día pues pues vería aquí que sí que no que sí que tengo manía a muchas cosas pero bueno hay un sitio que que coge manía especial y que en un caso yo de repetir lo chungo que hay aquello que es mentira a ver que yo lo que pasa que yo estuve yo viviendo y trabajando en aquel sitio, y bueno, pues tuve la desgracia de topar con de algunas de las peores personas de aquel sitio. Entonces, es claro, pues por ese mecanismo eh, tan propio de, del ser humano, y supongo que del ser vivo en general, bueno, pues tiendo la generalización. Ese problema, por ejemplo, que, eh, que tienen la, las personas con discapacidad intelectual, Que muchas veces eh, no son quienes a generalizar los conocimientos a otros contextos. Bueno, pues eh, yo conocí unas personas que me ofrecieron la vida imposible en aquel sitio y, claro, generalicé. Entonces es, pasé eh, de, de decir a esta persona concreta que llega en esa, me la vida imposible, a decir eh, general, la gente de cajas no hay Dios que la aguante. Bueno, pues es una experiencia sencillamente porque conocí a una persona de cajas que no había Dios que la aguantase, y así. Esto viene a ser el mismo, la misma manera por la, que, ¿eh? por la que nacen y se desenrollen los estereotipos de, de tu atriba. ¿eh? Pues, pues una vez conocí yo a un negro que cagó una puta que no sé qué, todos los negros son insoportables. ¿eh? O una vez conocí yo a un marica que, que tal, los maricones había que matarlos a todos. estas cosas ¿eh? seguramente seguramente y luego por supuesto por aprendizaje por ejemplo aquí estaba poniéndome en casos extremos el racismo a, o la homofobia eso también lógicamente se aprende hay incluso cuido ¿eh? que a lo mejor sería al revés a lo mejor la más de la gente que ¿eh? que fala mal de los negros de los moros de, de los homosexuales de tal igual lo que tenía ¿eh? igual lo que venía bien ¿eh? para ...para cambiar esa actitud... ...y esa manera de pensar... ...y era precisamente... ...conocerlo... ¿eh? ...conocer al, a, a... ...a personas que... ...que pertenecían a aquello... ¿m? ...a personas... ¿eh? ...mira yo tengo una... ...tengo una anécdota muy... ...muy buena... Eh, ...en un... ...en un curso... ¿eh? ...en un curso... ...resulta que bueno... ...pues había allí... ...una serie de... de personas... jóvenes, mocinos... Eh, ...hombres, mujeres... ...tal... ...y había uno... ...que prácticamente para pa cualquier pa cualquier eh, tema del que se falara... ...acababa llevándolo al tema de la homosexualidad... ¿Mm? ...no sé, no sé qué tipo de obsesión tenía... ...pero acababa llevándolo ahí... ...para acabar diciendo eso de había que matarlos a todos... ...o vaya paliza que se merecen o no sé qué... ...y cuadraba que aquel rapaz en cuestión llevase... ...muy bien con, con otro ¿no?... ...y era pues, lo típico que pasa en estas situaciones... ...que al fin y al cabo pues estás yendo un curso... ...un montón de horas todos los días... ...y bueno pues acabes... haciendo, desarrollando unas relaciones... ...con la demás gente que está... ...que está siguiendo esa formación... ...y bueno, pues hay personas con las que conectes más... ...y conoces menos... Y, ...y esta persona en concreto... ...pues conectará bastante con, con otro... ¿eh? ...y bueno, pues lo típico... ...de que te ven a tomar café juntos ...y charraben y tal... ...y entonces en una, en una de estos... ...uno de los comentarios... ¿eh? ...estos homófobos que él tenía de... ...a los maricones hay que matarlos a todos ...miró para el amigo y dijo... ...¿a que sí, estás de acuerdo? ...y él dijo... ...bueno, yo soy homosexual... Entonces el otro quedó, ¿eh? quedó callado, no volvió a hacer un comentario de aquel, ¿eh? de aquel de aquella clase en, en, en todo lo que, en todo lo que quedó de, de curso y un, de alguno podía pensar, bueno, pues igual ya no se arrimó más al, al, al otro compañero que él. No, no, siguieron, siguieron siendo amigos, siguieron siendo amigos en todos. Bueno, pues espero. ¿eh? Espero que eso sirviera y sirviera a este homofo para comprobar que la homofobia no tiene sentido, ¿eh? no tiene sentido ningún, y bueno, pues para pa camudar la actitud. Espero, ¿eh? Espero que la homofobia no tuviera tampoco tan tan incrustado en él como para que llegara a decir, bueno, este llevo es buena persona, pese a ser ¿eh? homosexual, los demás son todos, había que matar a los otros. Esperemos que no, ¿eh? esperemos que no. Eh, por mi parte, que tengo que decir? Hombre, a ver, que yo la mía manía con cajas eh, eh, no, no, no llega a lo mejor, no va más allá de lo, de lo estético, ¿eh? de lo estético. Sí, es verdad que hay un sitio muy raro, que hay gente muy, muy chungo por allí y tal, pero bueno, me, de todas maneras también supongo que lo he dicho alguna vez. Eh, de Algunas de las mejores personas que, eh, que yo conozco conocidas allí son de allí. ¿Eh? de algunas, un par de ellas, joder, pero bueno, es un es buen joder, hostia. Oye, eh, no, no falla que me queda que me queda el fondo en silencio, cada vez que yo quiero hacer así una gran de este subir el fondo. Bueno, pero vamos a seguir saludando a chateros, hombre, porque a chateros ya sin dientes en general, porque lo merecen. Eh, saludé a, a Fóbico, al Cabezón, a, a Lucía y a Macetu, cuido que yo cuido que esos cuatro chateros, mmm, bueno, pues podremos decir que formen una, una generación, ¿eh? formen una generación. porque en ese tiempo pues bueno, metíense Macetu quizá algo menos, pero bueno, no Cabezón y Lucía, yo cuido que sí que son sí que son de la de la misma época, Y que se juntabel los tres en el, en el chat y a conversar. Había veces que yo me enfadaba y todo porque estaba mirando para el chat y estaban hablando entre ellos y pasaban de mí, olímpicamente y yo decía, pero bueno, a ver, ¿qué es esto? que ¿Estáis a, a sentir un programa de radio o a facerlo vosotros como, oye, como yo lo vuestro? ¿eh? Pero bueno, oye, era, yo encantado, ¿eh? yo decía, decía estas cosas pero en el fondo estaba encantado. acuérdome también de más gente en un... No sé, oye, oye, lo primero, voy a decir eso de Oye, seguramente que habrá muchos que se me olviden, no, hay muchos no, pero a lo mejor por pues, vez de alguno que se me olviden. Pero yo acuérdome, por ejemplo, de, bueno, por supuesto, el, el pistolero Maniego fue un gran seguidor de, de, este, de este programa. Eh, Tirolincio también fue un gran seguidor de este programa. Por supuesto, que decir del decir el trovador? Y así, falando de, de cuestiones de sintientes, bueno, pues hasta cierto punto peculiares. Bueno, pues hay que mencionar a, por supuesto, por supuesto al al, al, al oyente londinense, al oyente londinense, que en un tiempo tuvo el récord de ser la persona de que de, de más yoñe sentía sentía hedonia. A mí hacíamos mucha mucha ilusión eh, que, que todos los jueves por la noche una persona desde de Londres se conectara para pa sentir esto. Eh, ahora mismo si londinense cuido que está en el berrón. Eh, no sé si seguirá. sintiendo Anedonia desde de, de, de el Berrón eh, ahora bueno la, el tema de la de la distancia eh, batió el récord ese de, de Londres que ya era el sitio donde que yo supiera, que yo tuviera conocimiento más yo no sintió Anedonia eh, ese récord batió el tirolincio que, que bueno, que el, el mote este de tirolincio, venía precisamente de que sintió Anedonia desde de el Tirol ¿Eh? En el Tirol, no sé, del Tirol que está en Austria, sí, eso, pues <risa> ando Desde Austria, que yo cuido que tan más allá eso, que más allá eso que Londres. Pero bueno, fulminó los a de eh Marie, la de mi sintiente eh, guatemalteca, que además tiene otra serie de méritos que ye, eh, el único caso conocido, eh, desconocidos no sé, puede haber más, y el único caso conocido que sintió todos los programas de Nedonia los 320 que vaya, cuidado que los todos y de alguno más que bueno que está que ahí en, que no está tan público y, y que, lo, que lo sintió también y además desde de, de de que adiós y, y la hostia porque desde el otro día de la, de la mar sintió, sintió esto tremendo luego tuvo también por ahí un tiempo este que, eh, que, que, que lo llamé yo al oyente indignado que ya era uno que llamaba todos los jueves para ...para pa, pa protestar, por cosas y tal... ...y bueno, pues ya era prestoso ...todo por supuesto el Madero... ...nunca se... ...nunca se, man, o sea, nunca se manifestó él como el Madero... ...pero bueno, yo veía... ...esa sesión abierta en el, en el chat... O los jueves de noche... ...y bueno, pues asumí que ya era... ...que ya era un, un Madero que tenía la... la función, eh, la función de, de vigilar lo que se decía en este programa, en este programa, eh, en este programa. Eh, después, ¿quién más puedo ver por ahí? Hombre, por Dios, como no, no voy a acordarme del sintiente de la puela, el sintiente de la puela este que... Que, que sintió una vez un programa en el que falaba de un plato de un plato lentejes ¿eh? y hostia, tía quedó quedó pues estoy pues estoy muy orgulloso en aquello y tal y entonces ese, y, un, ...y un sintiente... ¿eh? comentó me algo... no yo bajo el bajo el podcast y, y pongo en el coche y tal y voy sintiendo de la que fuego el, el, el trayecto de, de Ubiégu a la Puela y viceversa y tal y vamos y pues pues otro saludo gordo Ah, no puedo no puedo esquecerme de Fuku eh, mi amigo Fuku que, que también se metió hay tiempo de yo también hay tiempo de, de venir per aquí. pero bueno el Fuku también se metió eh, también se metió se metió bastante al, al chat eh, también discutió mucho por el per el chat luego que se yo, pues pues pues más gente hombre más gente seguramente y ya pues digo que me que me, me esqueceré de un montón pero bueno, no quiero esqueceme, llevo semanas que haciéndome, ya estoy paso, como siga, ¿eh? como siga si no voy a esqueceme también. No quiero que de de saludar, ¿eh? A otra persona que tiene un que tiene un título, ¿eh? Si el, el yo que sé, pues la sintiente que donde más se sienta anedonia, allí ayer, bueno, pues también hoy tengo que saludar al sintiente más mocín que tengo, que siempre se me olvida, lleva Pues un mes, por lo menos olvidándose, me pasando me se Y coño, pues fue mucha ilusión, ¿eh? que, me, que me sienta un rapacín tan pequeño. Entonces, tengo que saludar a, a Ian, ¿eh? Tengo que saludar a Ian, que está ahí en, ¿eh? en mis tales montañas, en los valles de ¿eh? del río Trubia. Bueno, que para pa el sitio ese que tal. Ya supongo que, que se llamara tradicionalmente el río Proaza. Pero bueno, no sé, dame igual eh, el caso es que, que me se siente donde <coughs> ese valle, eh, de esas montañas y para arriba, siénteme el, el, el, el sintiente más mozín que tengo de, de Anedonia. Eh. Un saludo muy grande, un saludo muy grande para allá. Además, mira, ahora que estoy revisitando un mundo feliz, eh, El, ...el libro ese de Hasley, Un mundo feliz... ...es el libro que se escribió en los años 30 del siglo pasado... ...me parece que fue... Eh, ...falaba de una cosa que, bueno, pues que no tiene... pues sabemos que no tiene ningún sentido... ...no sé si aquella pensaba que tenía sentido... ...o, o sencillamente, muy solo como una figura literaria... ...eso de la la hipnopedia... ¿eh? De, ...de cómo se sentían cosas y quedaban, quedaban grabadas... como ya era posible condicionar... Eh, condicionar la, la conducta de, de unos organismos muy pequeñinos, de seres humanos muy pequeños, a base de, eh, de ponellos sonidos. Bueno, esto ya era sonidos mientras estaban durmiendo. Eh, eh, y ya yo cuido que me siente tanto despierto. ¿Eh? pero bueno, oye, pues ve tú sabes si se condiciona con estas cosas que eh, que se dice en la anedonia igual sí, igual sí, oye eh, y luego crece y cuerda eh, como dice y, y perdica la, la palabra de la anedonia o ¿eh? que sí si yo una cosa de esas, ¿eh? pudiera ser, un buspaez se si por poder, joder, porque no no iba iba a poder pasar hostia, pues, pues claro ¿Eh? Eh, un saludo muy grande para allá y luego tengo que ah bueno por cierto eh, olvidaba que también que también una mención especial por por eh, bueno no sé por, con la sorpresa eh, hay una mención especial también para las personas que una vez un día único se metieron al chat y dijeron de alguna cosa acuérdame que que una vez se me metió al chat uno que me comentó que ya era músico y que tocaba en un en un grupo que se llamaba Bisuit. Bisuit, Bisuit, es que llegué no sé cómo se pronuncia, que no sé si el grupo ese sigue habiendo no lo siga habiendo. Yo puse un cantarín aquel día y, bueno, pues, oye, ya que se me metió, digo, este, déjeme poner un, un cantarín, no. Eh, y fíjame mucha ilusión, no volvió, que yo sepa ese, ese rapaz, pero, pero, bueno, espero que lo siga sintiendo por ahí. Comentaronme que había uno que trabajaba en... ...en, en Gemini ...que también me sentía... ...sentía este programa... ...eh, pues, pues oye... ...bien, ¿no, tíos?... ...pues pues pues maravilloso... El, ...el Anabásico... ...mira, estoy acordándome ahora de oyentes... ...el Anabásico antes de yo conocerlo de, de verdad... ...eh, comentaronme que, que sentía anedonia... ...digo, yo joder... Decíame, mira, no te suena un rapaz... ...que ya sin, ya así no sé cómo y tal... Y en ese momento decía, no, pues la verdad que no, tal. Hasta el día que me lo enseñaron, dijeron, eh, sí, es sí, sí. Y digo yo, ah, sí, hombre, sí, suéname, suéname de vista. <risa> Supongo que pasaría igual. Ahora no, ahora ya nos íbamos, ¿eh? nos íbamos muy bien, somos colegas. Y incluso un par de veces eh, pasó Pérez pasó Nedonia, pasó la Arnavásico, por aquí, por el estudio. ¿eh? o más entiendas que acabaron pasando por el estudio. Yo qué sé, pues eh, Lucía vino al estudio más de una vez. Eh, el cabezón por supuesto pero bueno el cabezón y y el compañero de, de la radio de ¿eh? ese programa tan maravilloso tan extremadamente a mí. Ese, como yo salud de feno el programa de cine para los que no nos gusten los programas de cine ¿eh? sí y pasión continua ¿eh? y una y una verdadera y una verdadera gozada amigo. ¿Eh? pasión continua no <risa> y que hice aquí una ¿eh? un, un, un amestamiento donde como se titulaba el soprojame en el, so el so días que ya era sesión continua Y como se titula ahora, que pasión de cine. Bueno, como se titula ahora, espero que siga titulando así no porque hay mucho tiempo que no, que no encuentro un un podcast nuevo de, ¿eh? un podcast nuevo de ese programa. He hecho los mucho en falta porque prestábamos de Dios. El último que encontré que ya era de otro planeta, me parece. Sí, que cuido que ya era ese último que, que sentí. Eh, cabezón, si estás por ahí, venga tío, a grabar cosas, a grabar cosas que, que me falta. Por supuesto tuvo aquí el, el, el cegaratu los años, el, el morrayero mínimo que igual todavía <coughs> todavía bien, no sé, la semana pasada tuvieron aquí el morrayero, tuvo el tuvo el, el cegaratu también, ¿eh? que había mucha gente, hombre, que bien que viene mucha gente, eh, pero bueno, no quería yo dejar pasar esto, ¿eh? Mire, me acabo un día una vergüenza, llevo media hora de programa ya para decir lo, lo que tenía que ser un saludo inicial <coughs> bueno voy a contar la, la anécdota completa porque bueno yo cuido que merez la pena merez la pena, ¿eh? merez la pena. Eh, yo cuando arrancó eh, este programa ya sé que ya estáis fartucos de sentirlo pero que programa y mío? ¿Qué digo lo que me da la gana y si me repito pues me repito ¿eh? que pasa es mío coñe que que no os presta que no queréis que sea así pues venid a la cuca y pedidme siete al vuestro gusto, Que lo que no voy a hacer yo va a ser deixar de hacer las cosas a mi gusto para facelo pa hacerlo al gusto vuestro. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Vale, pues entonces, con eso ya vamos bien, ¿eh? Ya vamos bien. Un primer paso que ya, que ya tenemos, que ya tenemos al gama. Bueno, pues eh, cuento vos, cuento vos lo que me, me pasó la, ¿eh? la semana pasada. Eh, tengo que empezar diciendo eso, de que bueno, pues yo este programa cuando lo cuando lo arranqué, pues bueno, no tenía así ninguna intención especial. Al poco de entamarlo, pues quedome claro que este programa iba a ser nada más para mí, para hablar yo aquí, para descargar un poqueñín, para dar la parpayola y que no iba a ser con la intención de que nadie lo sintiera. De hecho, yo sigo y no niego falsa nin niego falsa modestia, podría decir alguno, ni tal. Sigo sorprendido porque hay gente que preste sentir esto. Yo aquí vengo nada más a hablar. de mis cosas que estoy encantado de que haya gente que lo sienta pero sigo sin entender por qué yo qué sé pues pues ahora andamos pele 100 personas que descarguen el, el podcast no sé los que lo sienten en directo pero cóstame que hay gente que lo siente en directo y que no descarga nada porque porque bueno pues no manejen ese tipo de eh, de opciones eh, Sorprende un yo, me muevo yo, pero yo estoy encantado. Y miráis, pasó una cosa guapísima la, la semana pasada. Pues resulta que estaba yo nada saliendo de la saliendo de la emisora cuando, cuando terminó el programa, bueno, ya era medianoche todavía, porque bueno, pues ahora ya sabéis. ¿Eh? Que soy un vago miserable, bueno, soy, no soy una zona miserable joder, ya no es normal que sea miserable. Y en cuenta de, de hacer el programa ¿eh? a las 10 y estar aquí hasta medianoche, digo, ay, qué caso, ¿Y qué madrugo, ¿Y qué tal, y entonces vengo, vengo primero, vengo a las 9 y pico, y, y salgo de aquí a las 11 como como mucho, 11, ¿eh? 11 y pico. La semana pasada cuido que llenales las 11 y pico cuando salí. Bueno, pues la cuestión, ya que bueno pues nada estaba yo saliendo estaba cerrando eh, vinieron bicicletas entonces saqué la bicicleta por fuera y tal y estaba yo saliendo con el borrallero mínimo y con el y con el zagaratu de los años y nada estábamos ahí charrando en la puerta y tal y, y vino, vino un paisano un paisano de aquí del barrio que conozco Bueno, de muchos años, la verdad ¿eh? De muchos años Y, y nada, saludélo, digo, coño, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuándo y, tal. Hablando y venía Venía con un amigo de él ¿eh? Un amigo de él, un paisano también y, y oye, dice el amigo Oye, una pregunta ¿Alguno de vosotros será el, el anedónico miserable? Y yo dije Bueno, sí, yo yo soy Y hostia, empezó Coño, pues yo tengo, te he sentido mucho y tal Y gusta a mí no sé qué Hostia A mí de verdad ya os digo yo en persona pierdo entonces en ese momento posiblemente no fui quien no fui quien a, a, a expresar todo todo el preste que yo tenía adentro ni mucho menos ya os digo que, que el otro el otro que eh, el otro que habita este cuerpo no no ye, no ye tan prestoso ni tan dinámico no, no todo lo contrario pero pero bueno yo dije el pues paisano, me cago en la mar pues oye eh, ganaste un saludo eh, ganaste un saludo Eh, él definióse como el, el analógico miserable. Entonces, oye, pues, eh, ¿qué desea, que desea para siempre? Si, eh, si te has perdido sintiendo lo que desea para siempre bautizado como el analógico miserable te fecho en un, un... Bueno, pues, ya la manera en la que yo te conozco, la manera en la que voy a, a decirme a ti, a ti siempre. Pues, pesano que vive yo un pesano de este barrio, eh, Y que sienta la cuca y que, joder, y que me sienta a mí. Esto eh esto y la hostia, no os podéis imaginar lo que lo que me abruma, de verdad, ¿eh? pero y al mismo tiempo lo que lo que me presta. Mi cerebro el papel y a remojarlo Hace calor y se está mal Dios bendijo a los hombres buenos y ricos Con el aire acondicionado O con billetes de avión para otro lado Supongo que ni se piensa Si es la tónica anual Si ya estás acostumbrado Un tres en supervivencia en condiciones extremas De este palo no puedo pensar ni respirar si es que me quemas El universo es fuego y se mete por mis venas Dame un vaso con hielo solo pa' quitarme las penas Voy con ella, es lo mejor En casa no sé estar, no basta un ventilador Sobra el edredón, sobran las sábanas y hasta el colchón El techo me aplasta y sé que en la calle es peor El diablo ha visitado esta ciudad y trajo consigo el calor Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo falar a la anedonia con miserable a través de la radio cucaracha, la radio Llebre de Viejo. 107.3 de la frecuencia modulada o www.radiocuca.org Preguntaréis vos, eh, bueno, pues como cada vez tengo más sintientes que, que no tan eh, que no tan nubeo ni cercanías, eh, a lo mejor preguntaréis vos meca el anedónico miserable puso ese cantar porque debe hacer un calor de la hostia nubeo, no todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, de hecho hoy fa bastante frío en nubieu, eh, talmente parece que, que volviéramos que volviéramos a ¿eh? al invierno lo que pasa que bueno tenéis y cantar en mente si vos pues digo la verdad y a ver yo, yo tengo una cosa ¿eh? por un lado tengo una memoria muy mala ¿eh? tengo una memoria espantosa ¿eh? mi el mío cortes y cerebral fue Hay, hay ya muchos años irradiado con, con millones de, de partículas de, de, de radiación de materiales radiactivos ionizantes Entonces, bueno, pues eso, quieres que no, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Eh, en este caso hay que una memoria pésima o no memoria Y, bueno, pues una, una serie de cosas más extremadamente pésimas eh, De temas cognitivos, me refiero Eh, entonces, bueno, pues, pues, pues lógicamente, lógicamente no puedo, no, puedo yo acordarme de las cosas que hicí en este programa tres veces. Eso bueno, e, logo, por un lado. Y luego por otro también está el fecho de que yo nun, casi nunca. siento anedonia ¿eh? yo vengo aquí de por ayudarle tal y no siento no siento de lo que ¿eh? lo que el programa todo más cuando subo los postcas como piden una descripción del programa yo tampoco nunca no suelo saber bien de qué fue pues lo que fue oye eh, ...sentirlo pero de sentir eh, un, un fragmentos de segundos cada cinco minutos aproximadamente para hacerlo rápido porque no voy a, no voy a estar ahí una hora hora y media dos horas ¿eh? sintiendo anedonia yo qué sé La semana pasada, por ejemplo, fueron pasadores dos horas, ¿eh? dos horas, doce, ¿vale? Quitáis tres, seis, nueve minutos o mejor de ¿eh? entre la sintonía, la, el cantarín final, el cantarín del médico, bueno, que no fue del médico y fue casi el final, pero todavía quedan ahí ¿eh? esos, esos dos horas. ...bueno pues no, lo que no voy a hacer... vosotros pues lo comprenderé... ...no sé si vos parece bien o vos parece mal... ...pero lo que no voy a hacer... ...y ponerme a sentirlo entero... ...para eh, pa poner la descripción... ...de fecho... ...oye el que quiera saber de qué va... ...que lo sienta joder... ...te fartugo de cielo que lo siente... ...y si no quieres saber de qué va... ...pues no lo sientas... ...lo que no lo esperes... ...y que yo te pongo ahí de qué va... Eh. ...yo pongo eso... ...pues imaginemos... ...qué, qué conclusiones se pueden sacar... Eh, a, ...a través de sentir... ...fragmentos de 10 segundos... ...cada 5 minutos... Por pues, lógicamente no no se no sacarán cosas. Entonces yo no sé si este cantar llega a poner el tocar con la duda. Yo pensaba que no. ¿eh? Yo cuido que aquel día que sí que hacía mucho calor no ¿eh? vió. Yo lo que quería poner y era el original que ni siquiera sé si es original. Eh, bueno, yo conocía lo como original que ya el summertime, eh, cantado por Ella Fitzgerald. ya os digo que no sé si yo, no fui quién eh? no fui quien aquel día porque bueno ponía en una versión que no me sonaba así tan eh? tan colorrosa como como esta eh, esta es un rapaciente de, de, de, de, de la pola chena y eh? ya ves eh? salió y este joder que quedó y quedó muy bien por cierto eh? Eh, pero bueno no estamos hablando del pero presto cosa pues, que sí eh? o bien mueve en este cantar, porque hoy fue un fue un frío que pela, o aquí dentro de la radio, no, eh, aquí junta se calorón. Pero pero bueno, en general, pela capa que tengamos ni invierno otra vez, Pasamos de los 36 grados de de habrá 15 días o no sé si por la semana pasada, hoy 15 días a hoy 16 nada más. Bueno, hombre, y lo que hay, y lo que hay, ¿eh? Y lo que hay por culpa del del cambio climático, es sí? que bueno, Mira, chuntase todo. Chuntase ¿eh? la radiación ionizante que no me deja saber si ya punxera esta canción o no la punxera. ¿eh? Ante la duda, pongo la otra vez. Y el, el cambio climático que fae que esta canción sea totalmente descontextualizada esta noche. ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que la neodona incomensurable eso es, que soy yo, ¿eh? la neodona traemos trae mala bastante al pairo. ¿sabes? Yo, si no queréis sentirla, joder, pues ponéis otra cosa. Mientras sale el cantar, pues, pues cambiéis de emisora o qué sé yo. Tampoco voy yo a... ¿Eh? No me va a parecerme mal, ¿no? yo ofenderme, no me no, tranquilos, que yo no me ofiendo, no me ofiendo. ¿eh? No me ofiendo. Eh, de repente puede ser que no tenga eh, eh, ninguna descarga en el chat, no pasa nada, tuve muchos años teniendo, eh, que el día que tenía 10 descargas, decía, hostia, 10, 10 personas que sintieron anedonia, tal <risa> quedaba quedaba a bocas. Bueno, pero a lo que sabemos, que posiblemente esto viene del, del, cambio, del cambio climático este, en cuestión. Eh, yo no cuestión que ya sabéis porque falé de ella falé de ella unas cuantas veces que a mí, bueno, es molestme o, o, o influyeme especialmente o tengo la presente muy muy a menudo por poréis por cosas eh, por esas cosas eh, una y que me, me sigue sorprendiendo yo joder, no sé todavía el otro día falaba con ella del, del morrellero yo tampoco y que sea tan yo Bueno ya yo soy vale joder ya ya pasé la, la mitad de la mi esperanza de vida no ¿eh? pero bueno joder o sea tampoco también yo también no soy todavía y acordóme perfectamente de, ¿eh? de cómo era el, el tiempo el tiempo cuando yo era niño y era de otra manera ¿eh? Eh, yo no sé si hago la hier más caliente y es más frío como ye, hombre yo cuido que es más caliente Pero, pero lo que sí que tengo claro y que, y que yo de otra manera eh, la cuestión, una de las cuestiones que están asociadas a este tema y que, y que me llaman especialmente la atención y eso del, del negacionismo ¿eh? el negacionismo que en este caso más más que curioso porque coinciden los, los grandes en el negacionismo ¿eh? coinciden los grandes poderes económicos con los con lo supuestamente rebeldes de base ¿eh? que bueno, en, entre la rebeldía de base pues está circulando mucho y está creciendo mucho el, el tema de la, de la conspiranoia cosa que, que ya, a ver, que a mí me gusta yo siempre me prestado a sentir las cosas de la conspiranoia porque yo siempre fui de la teoría de que cualquier opinión, eh, cualquier discurso oficial que se mDEA, pues debiéramos ponerlo en en cuestión, y entonces cualquier eh, alternativa, en principio, habría que valorarla, no desecharla por el mero fecho de que, eh, de que si alternativa y que oficialmente no nos digan otra cosa. Eh, y es verdad que por desgracia, hay, hay mucha gente, y yo cuido que todavía hay mayoría. que bueno pues que creen firmemente bueno no sé si firmemente pero bueno razonablemente en, la, en las versiones oficiales y desechen ¿eh? desechen ya de mano lo que son las versiones alternativas eh, yo cuido que eso es un error yo cuido que eso es un error porque partiendo del hecho de que no vivimos en una, una sociedad igualitaria ¿eh? dicen que desde la ley que todos somos iguales Pues nadie te va a saber en qué sitio, pues nadie lo sabe. ¿eh? Ese es, cantarín tan guapo de, de la polla Records que dice eso que no deja de ser una gran verdad. ¿eh? Eh, y mentira. A ver, igualdad aquí no hay ninguna. Eh, aquí sigue habiendo los de arriba y los de abajo. ¿eh? Que unos de abajo no intentan abajo como otros, hombre, seguramente. Pero la cuestión es que seguimos un poquito individuos entre eh, mandatarios y obedecedores. ¿Eh? entre señores y siervos que ya ha sido una manera muy clásica de decirlo y que, y que, no, me, y que no me disgusta ¿no? entonces bueno pues eh, el poner en, en duda, en duda ¿no? eh, las versiones oficiales pues me parece que llega una cosa muy sana, eh, la actitud crítica y ¿eh? Eh, algunos dirán oye pues precisamente que hay más crítico que criticarlo absolutamente todo como se faen desde, ¿eh? desde la teoría de la conspiración. No, eso no eso es crítica. Porque en el momento ¿m? en el que pues se falla una crítica tan feroz ¿m? de una determinada versión, pero de la misma manera, al mismo tiempo, se llega absolutamente a crítico con la versión contraria, bueno, pues a ver, ahí como que en un cuadro la cosa. ¿eh? Crítico, joder, Crítico y él, que ya el crítico con todo. A mí hubo siempre de, de mano una manera de pensar que, bueno, pues hubo los por ahí que me decían, ah, eso, un cristiano, otro castigo. No, esa forma de pensar, que ya era la autocrítica, ¿eh? eso que también se decía en un cantarín de un grupo, jargoreano, en este caso, de los sabias corpus, que decían eso de. Nuestro peor enemigo seguimos siendo nosotros mismos. No sé si lo decían en, con el mismo sentido que yo quiero dar o, o lo decían con otro. Pero bueno, yo digo lo con el sentido de que es eh, bueno y es sano ¿eh? el, el aplicar siempre la, la crítica en lo mismo. Nunca en un estar seguro. De las de cosas que, que uno piensa. A mí me gustan mucho, yo yo pongo a mí mismo, trato de ponerme a mí mismo en, en crítica continuamente. Eh, y es verdad que lo mayor, no tanto como como años ha, reconozco, eh, reconozco, reconozco, recuérdame cuando yo ya era mozo y sentía eso de a la gente mayor, de los mozos, son los... los revolucionarios, los, los que pueden permitirse todo. Y yo decía, joder, no, a ver, ¿cómo hay eso de, eh? ¿Cómo hay eso de, de, de reservar para las pa les juventudes, para los mozos, eh, los, yo qué sé, pues los actos más cañeros, el pensamiento más, más rabalbu, Hostia, no, que llegue que, que, que llegas a una edad, cumples los 30 y ya dejes de tal. Hombre, yo no sé, yo no sé si, si ya sí o no, no ya sí, no. pero pero soy cuido que soy cuido que yo es verdad que yo por lo menos en mi caso según van pasando los años no sé si, me, si soy menos crítico o a lo mejor que no sé me pasan un poquillo les ganes de, de discutir pero bueno de la misma manera que a mí antes me encantaba la polémica y gustaba me discutir todo y no sé qué ya os pues, digo incluso de iba a al mí mismo si hacía falta en una discusión Eh, pasé un tiempo en el que bueno, soy un poquillo vago en soy un en eso. No sé si tendrá que ver con la, con la edad. ¿eh? Sigo pensando que no que a ver pueden ser otras circunstancias. Había también quien decía ah, no bueno, llegue a la edad y que cuando te faes mayor pues ya adquieres una serie de obligaciones de, de compromisos que a lo mejor son incompatibles con, ¿eh? con esa rebeldía absoluta y contra todo. Puede ser, no sé, ¿eh? puede ser. Hombre, a ver, yo por las mismas circunstancias vitales pues no adquirí la mayoría de todas esas obligaciones y compromisos que, que sí adquirieron otros de, de mi entorno y, de, y bueno, por supuesto, muchísimo más de, de otros entornos. No los adquirir, pero no llegue porque yo no los quiera, ¿eh? estaría encantado, estaría encantado de tener, qué sé yo, podemos llamarlo responsabilidades familiares A mí, queda feo y además los responsables familiares yo estaría encantado pues pues no sé, de tener una mujer de tener unos unos hijos, ¿eh? hombre si, si si tenía un, una relación buena con la mujer y con los fíos, y no tener los tenerlos, pues pues no ¿eh? también hay muchas familias de esos por ahí que, que en realidad no un buen imbécil, pero que están se sienten obligados o, o tan obligados de verdad económicamente o, o socialmente a, a exigir conviviendo. ¿eh? No, Yo eso no lo, no lo querría, pasa pues, estoy mayor, estoy mejor como estoy, sin, sin, sin ningún tipo de, de cosa de esa. Pero bueno, que de todas maneras ya vos digo, eso puede influir, pero pero no sé, yo no tengo yo tan claro, no tengo yo tan claro que, que no tengo yo tan claro que una persona por el fecho de, de crecer. Pierda, pierda un poquillín ese espíritu ese espíritu rebelde hubo algún momento que llegué yo a pensar ¿eh? llegué yo a pensar no sé si también eh, me ponía yo demasiado demasiado crítico que ya era como que si la gente mayor ¿eh? mayor pues digo, mayor que igual más mozos que lo que soy yo que lo que soy yo ahora ¿eh? pero bueno Eh, que yo era como que ellos para quitarse, quitarme un poco la responsabilidad y decían, ah, eso oye cosa de, de los mozos ¿eh? y los mozos que, que se metan en movides y, y que la armen y, ¿eh? y que ellos caigan ellos los marrones y, y que arrastren multes y que arrastren penes y, y que arrastren ¿eh? Eh, antecedentes y un de cosas y yo decía, ¿eh? esto no será un poco para echar y focico el asunto ¿eh? y descargar la, la responsabilidad ¿eh? en los mozos Ay, ah, yo, yo no puedo. Yo, yo que tengo un trabajo y tengo unos hijos que mantener y tal, y entonces no puedo andar metiéndome en, ¿eh? en movides. No sé, a mí me da un poquito la sensación de que también, de que también había había una parte de eso, ¿eh? que, que que no desea de ser una justificación barata. esa de decir ah yo oye que no puedo hacer estas cosas que quería hacer porque porque yo ya no tengo edad ¿eh? pero pero bueno vienen detrás unas generaciones en las que yo confío y en las que tienen que hacer estas cosas bueno no sé también es verdad que, que estoy que estoy hablando de bueno pues de organizaciones ¿eh? supuestamente no sé cómo llamar revolucionarias bueno, no sé pero bueno sí de organizaciones que querían manejar manejar, eh, eh, bueno, pues a, a, a los dos militantes en, en su propio beneficio. Organizaciones en las que también había eso de eh, de los de arriba y los de abajo, igual que, que dijo que lo hay en, en general en el mundo, que siguen habiendo los de arriba y los de abajo, y que esos de arriba, pues, tienen un discurso, un discurso oficial, y que igual los de abajo debiéramos siempre ser críticos con... con ese discurso oficial, bueno, yo digo me da abajo, hay los que están mucho más abajo que yo, a lo mejor ellos también tienen que ser críticos con cualquier cosa que yo digo, hombre, yo espero que todas estas cosas que estoy diciendo ahora mismo ¿eh? que nadie les crea pies juntillas que diga esto ya esina que dicho lo anedónico. pues hostia, voy a figura de referencia colegas hombre yo yo cuido que que por un lado no tengo ningún sintiende no tengo ningún sintiende que que venera a la mi figura más allá de decir ah chaval que cosas dice en la radio pero bueno, no cuido que haya ninguno que diga, que que, crea, que pueda creer a pies juntillas las cosas que yo digo, ¿eh? más que nada porque yo estoy bien a repetir eso de a este no hay un programa que dé datos, si queréis buscáis y lo esperéis, que yo no sé quién para darlos, y yo no los doy, ni doy datos, ni, ni pienso que yo diga nada que, que, ¿eh? que sea digno de, de, de seguir, yo no evangelizo a través de, la, de través de la radio, o por lo menos no tengo, no tengo ni mínimamente esa, esa intención. Eh, pero bueno pues pues los que están arriba en general sí que tienen esa intención, sí que tienen la intención de evangelizar, sí que tienen la intención de envolver ¿no? todo lo que ellos dicen en un en un halo de, de verdad. De decir, venga lo que yo digo es verdad y, y, y tenéis que creyelo y supongo que mucha gente lo, lo cree no eh, lamentablemente supongo que, que, que todavía mucha gente, mayor o menor medida sigue leyendo el discurso que nos dan pues pues no sé las noticias sí. la, eh, los telediarios, los, los periódicos las ideas dominantes ¿eh? las ideas dominantes todavía hay muchas veces que, que la gente de, te repite un un mantra ¿eh? te repito un mantra que fue y desde de las altas esferes ¿eh? por, como por ejemplo aquello de Eh, en tiempos de la crisis, Vale, sí, ya sé. Diréis me joder, chavalín, hay siete años y que, ye, que no se te ocurre, eh, no se te ocurre ninguna cosa no, más de siete años, ahora diez que empezaron a soltar este mantra. Y no se te ocurre de alguno más reciente, pues con eso como que pierdes mucha credibilidad. Y eso yo lo que yo quiero, que si ya es críticos, joder, que, que hostia <coughs> Bueno pues me cuando empezó la crisis, y que Bueno, ¿qué pasa? ¿Recuérdame de aquello? Joder, hostia, si me acuerdo después de otro más reciente, pues pues suelto ese más reciente, pero hago la del que me acuerdo y es de, de aquel, hay mucho tiempo. Bueno, pues yo acuerdome de cuando decían aquello de, hemos vivido arriba de las nueces posibilidades, ¿eh? Y en cero no es sin mantra, ¿eh? se echó una chorrada como la copa de un pino y me parece que oye pues por muy crítico conmigo mismo que sea ¿eh? el el hecho de pensar que que si, que eso echaron una chorrada y era una chorrada como la copa de un pino pues oye que va ¿eh? me parece que, que que que que en un que no en esos tiempo en ninguna parte no por muy otro crítico que sea pues mira con esa ¿eh? con el pensamiento de que de que eso era una chorrada como la copa de un pino Pues oye, yo, yo, mame, para que, no, no, hay mucho que no, no hay mucho que criticar. <risa> Aquello ya era una chorrada como el Copa de Don Pino. Pero la gente repetía, te lo ¿m? repetía todo lo que la calle. Y estabas hablando con uno, y, bueno, y que darse cuenta de que crecimos que vivimos para arriba de nuestras posibilidades. Y decía, pero qué chorrada. Eh? Usaba mucho, no sé si era una pintada o tal, de. lo de hemos, como ya habéis vivido por encima de nuestras posibilidades, bueno, no sé, una cosa así, una cosa así, ¿no? eh, una cosa así ¿no? pero bueno, mantras como ese, repente se la de Dios. Claro, que es lo que pasa, <coughs> que ante, que ese criticismo, esa actitud crítica, ante, de criticar siempre lo que, oye, la versión oficial, pasó sea una, Eh, yo cuido que de un tiempo a esta parte no sé a ver eh, sí yo cuido que de unos años a esta parte de muchos años ¿eh? y empieza mira sigue otro eh, otro síntoma de, que empieza a servir y empieza a decir eso de, de, de unos poquitinos para acá y igual ya no son unos poquitinos, son muchos ¿eh? acuérdome cuando el el mi abuelo eh, un día no sé por qué pregunté yo a cuándo es de cuando hicieron el, el santón la estatua de, del pico paisano del naranjo sí oh esa cabra cuatro o cinco años no hacía fa treinta pero bueno <ríe> yo pienso que empieza ya, ya a pasarme a pasarme esas cosas también eh Empieza ya a pasarme esas cosas pero bueno unos años para acá esa actitud eh, crítica ¿eh? los colectivos que podían mostrar esa muchas per muchas personas que pertenecían a colectivos que podían tomar esa actitud crítica entre las versiones oficiales, pues pasaron a asumir de dogmas, dogmas que no llegan como, pues yo qué sé, la Virgen María siendo virgen parió un guaje, es un dogma porque tienes que creértelo, o o qué sé yo, Dios yé uno y está ¿eh? Pues eso también tienes que tener, te lo llevo. Llevo uno son tres, a ver, cómo llega la movida. <risa> bueno, pues esos son una serie de dogmas. Pues hubo una gente que pasó de tener esa actitud crítica hacia las versiones oficiales, a tener una actitud totalmente crítica contra las versiones, respecto a las versiones alternativas. A creer una serie de dogmas. ¿eh? A, a creerlos, porque... De, porque o sea no llega a razonarlos, ni a defenderlos, ni a asumirlos, no. Y a creerlos, pura creencia, eh, pura creencia. Eh, claro, pues esa gente, por ejemplo, empezó a creer que, que todo esto del cambio climático, que es mentira. Son grandes intereses. Y es curioso, porque en este caso, ¿eh? en este caso, coincide no, hombre, la versión Oficial no, la versión oficial ya que el cambio climático existe. Pero bueno, eh, hay un negacionismo bastante potente que proviene de, de grandes poderes económicos. Pero curiosamente sigue habiendo, el, el, el, eh, sigue habiendo la, la versión esa crítica de todos los que creen que hay mentira. A ver, como tantas otras cosas, eh, hay los que, que creen acríticamente y hay una creencia, vuelvo a decir, porque no está basada en nada ¿Eh? No te basado en nada que no pueda, pueda explicarse de otra manera. Eh, como creen, en, yo qué sé, pues hay gente que, que crea en los chentrails, ¿eh? Eh, que están envenenándonos en arriba. Bueno, unos dicen que están envenenándonos, otros dicen que están esterilizando la tierra, otros dicen que hay cosas para controlarnos la mente. Cada uno dice una cosa, pero ya es sencillamente porque, como. Eso pues de la misma manera que hay que ser absolutamente críticos con todo lo que digan desde un eh, pues hay que creer críticamente y dogmáticamente en la versión alternativa. No se ponen muy de acuerdo todavía, pero bueno, eh, no obstante creen en la versión alternativa, como con el cambio climático. Yo yo, yo, yo mentira, eh. todo eso es mentira. Y es curioso porque no hay más que observarlo. Ya pues digo, yo no sé también. Yo y acuérdame perfectamente de que en antes el tiempo ya era de, ¿eh? de otra manera. Vale, que yo no sé si eh, calentamiento global, enfriamiento global o lo que sea. Hombre, a ver, parece bastante razonable de explicaciones eh, que falen de, el, de un calentamiento. Pues parece extremadamente razonables. ¿eh? Eh, Parecen que las consecuencias ¿Mm? Eh, bastante bien explicáis una serie de razonamientos que bueno, yo os digo yo no me dedico a eso, ni que tenga conocimientos eh, enormes en, en ese ámbito, pero bueno no me, eh, no me disgusten y parecen bastante razonables bastante más razonables que eh, que, que, que les que exponen los otros que eh, bueno pues ya os digo hay hay muchos muchas diferentes muchas diferencias pequeñas eh, eh, pero bueno también supongo que se refiere a que no tiene una red de, de medios suficiente como para ponerse de acuerdo ¿no? como para poder eh, decretar el dogma y ponerse de acuerdo en defender todos el, el mismo formato de, de dogma y yo qué queréis que vos diga si a criticismo bueno pues no voy a decir que me que me preocupo porque pues, yo ya paso de, paso bastante de todo más ya sabes que yo defiendo defiendo y estoy en serio defiendo el individualismo y pienso que, que lo importante no es es partir el, el, el, el criticismo que ¿eh? hacer por ser crítico un, uno mismo y, y supongo que En algún momento, en algún otro, podrá ver lo mayor que ese criticismo es y bueno y, y lo aplicará, lo aplicará también, así es lo mismo. Eh, que yo pienso que ya es la única manera de, de esparder ideas. Eh, ya lo sabéis. Yo no pienso que haya que banalizar, no pienso que haya que soltar discursos, no pienso, mira, no pienso ni tan siquiera eh, que haya que, que escribirles cosas. que les escribo o que quiera, eh, pero bueno, yo cuido que en todo caso tiene más tiene más sentido escribir las cosas como, bueno, pues una manera de hacer autorreflexión, como yo cuando vengo aquí a la a la vengo con containa de Naide, ¿eh? Ni a convencer de de nada de nada Naide. Vengo sencillamente pues pues a soltar cosas que se me ocurren a mí y valme muchas veces para para pensar y para yo mismo, pues aclararme de, de cosas que tengo una, que en la cabeza. Eh, pero por lo demás, yo no pienso que valga para nada. Pienso que lo único que vale para algo es hacer las cosas uno mismo. No como nadie te diga, fáciles tú. ¿eh? Fáciles tú. Y, y en este sentido del criticismo, coño, pues yo pienso que... Yo intento ser crítico siempre con las con les versiones oficiales, ¿eh? Las expresiones oficiales, pongo les en duda, de mano. Que no que no llegue de mano les niegue, ¿eh? que les niegue categóricamente, cualquier cosa que, yo que sé, cualquier cosa que salga en un periódico, cualquier cosa que salga en el telediario, cualquier cosa que digan por pues, yo que sé, para Radio Nacional. Oye mentira, porque dicen lo de arriba, y es mentira. No, no necesariamente joder. la en duda, siempre. ¿eh? E intento tener siempre presente que bueno, pues que Esas personas que crearon esas noticias, pues bueno, tienen unos intereses que no son exactamente eh, los, los mismos de todos los demás. Y que seguramente, bueno, pues eh, esos intereses conformen toda una serie de condicionantes que a la hora de elaborar esa noticia, pues bueno, los condicionantes seguramente tienen que, eh, tienen la su so influencia. Tiene la sanfileza de la noticia. Entonces yo pienso ¿eh? Eh, intento pensar críticamente, eh, intento pensar dentro de lo que yo conozco eh, qué condicionantes puedo identificar en este sitio que, eh, que más o menos vea yo, que yo que sé, pues mismamente eh, cualquier noticia que dean en estos tiempos eh, que ha relacionada co, con el islamismo y con el terrorismo y estas cosas bueno pues yo intento vela con una serie de, de condicionantes eh, cualquier noticia que fale de hay estos malvados eh, eh, musulmanes que tal pues yo digo oye pues no son los musulmanes y otra cosa ellos tienen, quieren justificar pues yo que sé el fecho de de no admitir aquí a personas que están huyendo de la, de la guerra bueno, entendámonos, no sé si hay un ejemplo de cuero pero entendámonos que yo intento tener en cuenta siempre siempre esos condicionantes pero eso no es que yo niegue categóricamente una noticia oficial a ver, no no necesariamente, pues habrá veces que eh, que, que haya que negarlo pero pero habrá veces que, que no, no sé ¿Eh? e incluso así ¿eh? nunca soy dogmático mira, por ejemplo a mí toda esta movida ya sé que estaréis que fartucos de sentirme hablar de los centrales pero a mí todo eso parece pues, bueno, una chorrada con los ojos qué voy a hacer, joder yo ya sabéis que soy bastante seguidor de, de, de Guillermo de Oca ¿no? ¿Eh? del principio de Parsimonia de si pluralitas non ponendas y necesitates ¿eh? que okay, vamos, que donde haya causas sencillas sí no hay que empezar a poner ahí complicaciones, entonces bueno, pues a ver, soy yo experto, puedo yo asegurar al 100% que eso que, eh, que sal de los motores de los aviones, eh, que, que no lleve, lleve el ENU? no, pero pues, pues al 100% taxativamente no, joder, no puedo firmar eso ni en cualquier otra cosa, ¿eh? ...puedo afirmar taxativamente que lleva vapor de agua... Dime, ...no, taxativamente no... ...pues a qué coño, mirales las explicaciones... ¿vale? ...en este caso oficiales... ¿eh? ...y bueno, pues que en determinadas presiones... Eh, ...determinadas altitudes, con determinadas condiciones climáticas... ...el vapor de agua condensa y tal... ...y bueno, pues parece bastante razonables... encima dicen eso de hoy pues en días de altas presiones posiblemente verás que no se formen en días de bajas expresiones, pues verás que sí en por esto por esto y por esto no llega a decir así así Alta expresiones no altas se formen por esto por esto y por esto y bueno pues tú te puedes puedes comprobarlo mirando coño pues hoy sí hoy no se no se formen mañana si se formen va joder que son cosas que que como a ver Más fácil todavía. Eh, por haber, hay los que dicen que la Tierra es plano, ¿eh? que, que eso de que redondo, que es mentira. Hombre, pues hay maneras muy sencillas de, de comprobarlo tú mismo. Pues siempre dicen eso de, ah, vete a ver un barco salir y verás cómo ¿eh? como se va notando la curvatura de la Tierra, que primero no ves lo de abajo y luego lo pierdes lo de arriba. Bueno, pues sí, es bastante razonable. Y ya no hace falta un barco. Yo creo que cualquiera que, que tenga subido a una montaña, ¿eh? cualquiera que preste el montañismo, bueno, pues más o menos de ahí arriba puede tener una cierta visión de la curvatura terrestre. Bueno, va, ¿eh? no es gran cosa, pero que de algo se ve. ¿eh? Y que desde explicaciones, claro, además una tierra plana pues implicaría agregar mogollón de, mogollón de proposiciones. Según el principio de la parsimonia, ¿eh? que dice eso de que la explicación más sencilla tiende a ser la más breve, por cierto, oh, perdón, la explicación más sencilla tiende a ser la más verdadera, por cierto, <risa> por cierto de, de antes tiende a ser la más, ¿eh? tiende a ser la más verdadera. No quiere decir que necesariamente la explicación más sencilla sea la más verdadera. otra otro ejemplo de de criticismo absoluto incluso puede ocurrir que eh, oye pues que al final a lo mejor yo voy aquí de guay diciendo que la explicación más sencilla y eh, la de la de la de que les esteles este son de vapor de agua ¿Eh? y la otra explicación es muy compleja porque implicaría bueno, pues pues implicaría descubrir el propósito eh, descubrir por qué lo hacen así una cosa que se dice por qué lo hacen así si si una manera muy ineficaz de fumigar ¿eh? si quieren fumigar que lo fumigan de tanta manera bueno pues eh, lo mejor tienen esos los motivos para hacerlo de una manera ineficaz y están perfectamente dispuestos a hacerlo de una manera ineficaz porque qué sé yo a ver Si lo hicieran de una manera eficaz, que dieran con vuelos más a, a más baja altura, pues notaríais en mucho, ¿eh? sería muy cantoso. Entonces quieren más fácil de, de ahí a ribones para eh? pa ir poquillín a poquillín, pero envelenando poquillín a poquillín. Bueno, pues igual y eso, y es muy complicado, ¿eh? Hostia, eso implica una cantidad de proposiciones... Implica, bueno, pues lo primero, el, el, el, ¿qué objetivo tienen para hacer eso? Eh, ¿Cómo lo hacen? Porque, bueno, fallará falta toda una serie de infraestructuras, fallará falta un. Bueno, un secretismo muy grande porque toda la gente que trabaja en esos plantes, que cargan los aviones, que tal. Oye, pues fai falta no sé, no hay ninguna filtración de tiene que ser unas personas que realmente sean muy fieles al al objetivo ese que no sabemos, oye, no sabemos si si hay algunos que dicen envenenanos cambiar el clima, hay otros también que dicen para cambiar el clima. ¿Eh? Eh, antes hablábamos del cambio climático y hay los que hay <coughs> que dicen que sí pero que llegue por culpa de los centrales, que no llegue, ¿eh? que no les fábricas no tienen nada que ver ¿eh? me un día con un compañero de la radio y enfadóse todo ¿eh? son fotos de centrales en internet Y yo respondí con fotos de centrales térmicas. ¿Me cago en la mar? Es un mosqueo tremendo, tremendo, tremendo. Yo va, digo, mira, no tengo ni puta idea de si sos... Eso venía a ser... A ver, la traducción, sin palabras. Venía a ser, no tengo ni puta idea de si eso que... ¿Eh? Eses esteles del cielo son, veleno no lo son. Pero lo que sale pero esos chimenees de las centrales térmicas, eso sí que estoy seguro de que lleva el ¿Eh? Y eso está ahí, no lo tapa nadie ¿Eh? Eso está ahí saliendo, y, y yo cuido que ya es bastante más importante mirar para el suelo que mirar para el, para el cielo. ¿eh? Cuido yo, cuido yo, pero ya os digo que yo no me dedico a, a evangelizar, no tengo ninguna intención ni ningún interés en, en evangelizar. Pienso que yo mismo soy crítico, siempre sí, sí, pienso que la, ¿eh? que la, la de explicación más sencilla tiende a ser la más auténtica. ¿eh? Pienso que en plural no ponendas sin necesidades, que si no falta, ¿para qué vas a andar comiendo toda la cabeza, joder? Eso viene a ser, traducido así de mala manera, viene a ser, si la cosa puedes te explicarla así facilísimo, ¿para qué vas a comerte la cabeza y poni más historias? Joder, pues igual no hace falta. O igual sí, ya os digo, yeah, ¿eh? tiende a ser la más verdadera. Pero a lo mejor no, no necesariamente tiene... tiene por qué ser esa la la la de explicación más verdadera de todo eso. Sinceramente entiende, oye, pues, pues bueno, si, si tiende a ello, pues, pues tiende. Joder, tampoco. No, eh, perdone, pero no tengo ni puta idea, qué es lo que pasó. A ver, ¿por qué se me paró el, el rollo este? Vamos a dar otra vez. Bueno, ¿eh? porque pues, no vos preocupéis, lo puedes corto. Nada, ya sé que yo es lo que, que yo lo que pasó, que ya es lo que pasó ahí. <risa> Mira, eh, como tuvo tú esto tú un, un pedacito en silencio, porque bueno, pues a ver, toque el botón que no llega joder, tampoco pasa nada, voy, joder, esas cosas que pasen, ¿eh? De hecho los que estáis sintiendo el, el podcast, jodigos, que vosotros no os sentís. Bueno, sí, igual sí, porque como ya a hacer un comentario que está que relacionado con el, con el tema ese Pues casi que voy a, a dejarlo ahí, ¿eh? ese, ese pedazo de, de silencio que, que no sé que no sé por qué. Bueno, sí, que sí sé por qué sale, que ya lo sé por qué sale porque sí voy a dejarlo ahí, qué coño, eh. Anedonia no se edita, eh. Edita sí a veces, pero de normal no se edita. Bueno, lo primero de todo, eh, dale buenas noches y un saludo muy grande a, a la miocintiente siniente Yushane, eh, a, a María. No se identifica como María. Ahí pone West 999. Pero yo cuido que West 999, que lleva Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. Más que nada, porque la, la única que se me mete al chat de un día esta parte entonces, joder, pues tiene que, tiene que ser. Y estaba contándome que, que se cortaba la emisión y tal. Y no, pues puede ser que no llegue que se cortara la emisión, que llegue ¿eh? que llegue la, la cosa venía de, de, de este... ...de la pifia esta mía... ...pero bueno, en la neudonia siempre, siempre hay... ...siempre hay pifis... ¿eh? ...joder, Carlos... ...que decíame María... ...que, que él llegara... ¿eh? ...que él llegara todavía a píjame. ...sí, pero por poco tiempo, de verdad... ...no me, ¿eh? no me fagas quedar más... ...porque ya llevo una hora y pico de programa... ...cuando te he acompañado... Cuando estoy acompañado pues, pues entonces ya es fácil, ya es muy fácil que, que me quede más tiempo que tal porque bueno, está uno, uno entretenido y falando aquí, charlando con los collacios y, y presta ya ya que es un, un boquiñín, un muchín el, el programa, pero tanto solo y es más duro, ¿eh? Y más uno mira, hoy todavía estaba yo hablando con, con una persona de, de que yo hay muchos años ya que las veces que, que puedo marchar de, de vacaciones, eh, que no siempre, no siempre de, de ese mes en cuando, eh, puedo coger vacaciones y marchar para algún sitio. Y, y este año se prevé, se prevé, no sé si será verdad, que voy a tener unas vacaciones largas Y, ...y pagáis, cosa que eso sí que ya es raro... ¿eh? ...porque yo las veces que, eh, que tuve vacaciones... Pues ...ya era porque en ese momento no tenía trabajo... ...y tenía forros y podía permitirme ir a algún llau... ...pero no, esta vez va a ser que voy a... se prevé... ...que a lo mejor tengo unas llargues y pagáis... ...prevés, ¿eh? en un llue, se juro, ni mucho menos... ...yo una previsión que, que a lo mejor llue o a lo mejor, mejor no y Bueno, pues la, la cuestión, ¿eh? y es que um, comentaba ahí con una persona, y decía, ay, dónde vas? Y digo, bueno, pues yo voy a meter la tienda campaña en el maltero de un quemador de dinosaurio muerto, ¿eh? y, y voy a ir, pero ¿y sitios? Tú solo sí, yo solo. ¿eh? Y entonces también decía, bueno, pero a lo mejor no voy a todos esos sitios, porque la verdad que de solo, ¿eh? Eh, pues no deja de ser a, a veces ni un poquito aburrido porque rellenar un día entero estando solo pues y, y complicado es eh, complicado les horas fans ser eh, muy largas y a lo mejor fue muchas cosas eh, y, y estás contento yo que sé, pues pagaste una clayada y subiste a no sé qué pico y hiciste no sé qué tuviste estuviste leyendo un rato pero ves que todavía quedan muchos días Muchos días por delante, eh, eso tiene pasado, tiene pasado, pues, pues, ciento de vacaciones, de vacaciones solo, y entonces, bueno, pues a lo mejor, a lo mejor tengo que, que dar la vuelta, qué sé yo, no sé, no, no, no voy a saberlo, pero bueno, eh, en Anedonia pasó un poquitín una cosa parecía con el tema de, eh, de tener gente haciendo gente el. haciendo el programa conmigo o no tener a no tener Naide. Notas mucho, eh, notas eh notas mucho la la diferencia. en este tipo de años mucha gente pues eso, pero aquí acompáñame y seguramente que Que los que sentíais esos programas los pues de que cuando tengo compañía, esto alarga un poco más. Y cuando no la tengo, esto queda hace un poquitín más curtio. Pero bueno, ahora ya, más curtio, más intenso también. No, no, que va en absoluto, yo mucho más intenso ¿eh? cuando cuando tengo compañía. Pero bueno, oye, en fin, no siempre se tiene compañía. La compañía es un. un y un lujo y un placer ¿eh? que, que no siempre que no siempre puedo permitirme y además llega eh, algo que no que no se puede no se puede y no se puede coger cuando uno quiera tiene que eh, ten que ser al revés tiene que ser bueno pues pues cuando da alguien decide dánosla llega ¿eh? algo que eh, que se puede exigir, ni tomar ni coger Iba a decir eso de no se puede comprar con dinero, bueno, sí, con dinero se puede comprarse de todo, ¿eh? Yo podía coger a una persona o y decir, oye, si subes conmigo a las radifales doy doyte, ¿eh? 100 doy pavos. Y diría, hostia, venga, corriendo para allá, ¿de qué hay que hablar? Digo, no, de lo que quieras. Hostia, pues me lloro, mira, normal, ¿eh? Normal. Eh, mira, voy a plantearme hacer eso de... de, de, de Ya que ahora tengo superávit, pues a lo mejor o me dicen, no, pero va, oye, por, por vente pavos yo cuido que bien cualquiera a hablar a la, a la radio, noñe. Sí, yo, yo, pienso, yo pienso que, que sí, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, oye, mmm, De todas maneras eh, como no vino nadie, ¿eh? y yo que sé, hasta ahora ya debiera estar aquí si yo que iba a hacer programa al morrayero mínimo igual ya Igual ya tenía que, que estar aquí, no está, o sea que supongo que eso, oye que esta noche eh, no va a hacer programa. Eh. Eh, siento mucho porque seguramente que hay un programa muy guay, digo seguramente porque me <risa> es parece que tiene un podcast, no me ha subido, y yo soy tan miserable que todavía no lo sentí, eh. ya soy muy miserable, yo, yo, yo lo que tengo, soy una relación con miserable y por tanto soy, soy miserable. Pero, pero bueno oye pues en fin que se que va que va a hacer dime dime María dice yo voy María estás muy muy allá, no no puedes venir no estás muy allá, y entonces mira si tengo que, que esperar a que llegues joder pues, pues entra en sueño tú date cuenta pues ante de, eh, de esa circunstancia que claro yo un tiempo el que eh, el que en venir entonces va joder pues pues en fin eh. Que, que no tengo ya uy que llegue entró de alguien sí me parece que entró entró de alguna persona sí sí entró de alguna persona a, a que viene el, el murrayero. eh a ver no debe estar pasando no sé debe estar pasando por pel, los porque porque no se le ve igual igual ya que quiere pegamos susto. eh igual ya que pero que pegame pegarme El, el susto pero bueno no pasa nada ¿eh? no pasa nada está permitidos los los sustos lo único que lleve, ¿eh? que que si que si realmente tuviera aquí ¿eh? pues entonces es, podía podía agarrarme cinco minutinos más con el saludo con estas cosas pero bueno pues pues como como ahora mismo no sé, no sé no siente igual está igual está ¿eh? igual te haré que sea operi para pegarme un para pegarme un susto cuando yo salga pero como ya voy preparado pues no va no va a poder pegarme pegarme el susto Y bueno amigos pues nada con esto y un bizcocho hasta hasta el jueves que bien eh, un saludo muy grande ya sabes bueno y pásame medio programa saludando a gente pero bueno eh, los saludos más especiales ya eran para el arnológico miserable eh, que espero que te sintiendo Como el no me dice, a través de 107.3 de la frecuencia modulada, te has visto otro ya me parece que no, no lo iba a sentir. Un saludo muy especial también para pa Jan, el mío sintiente más más mozín. ¿eh? Un saludo especial para ellos dos y, y para todos, pa todos en general, porque yo creo que no os deseáis pillar y quiero que, que no os cojan y quiero que teáis conmigo otra vez la semana que viene en, en Anedonia, en Radio Cuca. Eh, se me si yo, cuido que sí, si, ¿vale? Venga, un saludo muy grande para todos, un beso, un abrazo, besos, abrazos y, y, y eso, que no nos lo